La Máquina del Tiempo. En la que nos metemos para hablar, como siempre, con Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Para hablar de lo que tú defines como detectives del pecado. Sí, señor. Es decir... La Inquisición, el santo oficio. El santo oficio y la Inquisición que siempre han generado, por un lado, leyenda negra, Y por otro lado, ya se han quedado eh, insertados como, como término. Cuando alguien se mete con alguien, ¿qué se le dice? Claro, tú eres un inquisidor, es, me estás sometiendo a, a, a un, a un proceso inquisitorial, claro. Eh, yo o, me o, o te califican como torquemada. Exacto. Una y de eso las, tiene un origen. Una de las figuras más oscuras, más tenebrosas de la historia de España. También es cierto que fue el primer inquisidor general de, la, de esta nueva inquisición, de esta, la inquisición que inauguran los reyes católicos, y durante su dirección se habla de cerca de 2.000 muertes, de 2.000 ejecuciones. Me acuerdo que incluso los Monty Python, en su, en su mítica serie Flying Circus, de vez en cuando te sacaban la inquisición española, porque precisamente la española, que no fue única, ...ni siquiera la, la más antigua... ...pero es la que peor fama se ha llevado... Es la, ...exacto, es la, la, la más terrible... ...pero no merece buena fama tampoco... No, ...porque de... a veces cuando se habla de la leyenda negra... ...parece que los inquisidores de aquí eran unos santos... ...no, no ...pero porque suele ser muchas veces lo que la gente llama la ley del péndulo... ...nos pasamos a la historia negra... ...la historia negra es un extremo, está muy mal... ...pero hay gente que se pasa al otro a la, la, la historia rosa... ...pues no eran hermanitas de la caridad... Es por, lo, es ...por eso yo siempre digo... ...no hay que juzgar a unos ni a otros, ni malos ni buenos... ...porque si buscamos buenos... Nos podemos llevar muchas sorpresas. ¿La Inquisición como institución, cuándo data su origen? Realmente estamos hablando de, de, de una institución medieval. Una institución que era eclesiástica y buscaba de alguna manera corregir toda una serie de irregularidades que surgieron como setas por toda esa gran república cristiana. Esta Inquisición en concreto, la más famosa, es una especie de, podríamos llamarla Inquisición 2.0, que ya data de lo que se conoce como la Edad Moderna, justo de los Reyes Católicos. Fue cuando se estaba produciendo la unificación entre Castilla y Aragón, aunque es más de Castilla. La Inquisición, la Inquisición que conocemos todos Aunque existió, como nos dices eh, tú ahora mismo Una Inquisición anterior Pero como institución, como institución de poder Que también era uno de sus objetivos Mantener el poder era una forma extraordinaria De eliminar a aquellos que no interesaban Claro, porque una, una diferencia clave De hecho suele eh, estudiarse Como una auténtica maniobra genial de, lo, de Isabel y de Fernando Es que esta Inquisición no va a estar en manos Sin más de la Iglesia Va a estar en manos del poder civil Por tanto es una especie de policía eclesiástica pero que es paralela al poder de los obispos ya no la van a dirigir obispos aunque haya obispos que, que, eh, que pudieran ser eh, inquisidores pero así se aumenta precisamente ese poder el rey no solo puede castigar a nobles a nobles como un duque, un conde que puedan tener algún tipo de rebelión algún tipo de actos mmm, molestos para la corona es que puede castigar también a esa gran nobleza eclesiástica que podía tener un poder tan inmenso como el de, el de cualquier príncipe cristiano de hecho hubo obispos que fueron acusados y condenados por la santa inquisición de hecho en esos autos de fe algunos de los procesados son precisamente personas de dentro de la propia iglesia católica no solamente te podías escapar del revil si estabas fuera sino que si estabas dentro incluso era más dura todavía era más dura porque evidentemente eres un hombre de fe y tienes una responsabilidad digamos eh, se suele decir el demonio el demonio es como, casi como Dios no está en, está en todas partes ah, en, en una película a mí por lo menos me parece muy interesante la, el rey pasmado el demonio ah, está hablando con un monje y dice oye me tengo que ir a, a Roma y el monje le dice pero bueno tú, tú también operas allí y dice uy ahí es donde tengo mi sucursal principal no eh, parece que a veces los lugares más santos pues son los que tienen más peligro eh, Fray Luis de León fue detenido, fue preso, estuvo en prisión varios años. Pues Santa Teresa, Jesús y otras personalidades hay que después han sido muy respetadas por la propia historia, por su forma de ser, por lo que dijeron y cómo actuaron, en sus orígenes fueron perseguidos por la Inquisición. Claro, porque cuanto tú te desvías, la Inquisición no solo perseguía eh, sospechas de judaísmo, de, de gente que seguía el Islam, es decir, de falsos conversos, es que también persigue dentro de esa cristiandad Formas heréticas Eso se va a hacer aún más grave en el siglo XVI Con el prote protestantismo Pero siempre había existido ese peligro eh, Estoy pensando por ejemplo En Bartolomé de Carranza Que la gente no sabrá quién es Pero era ni más ni menos que el arzobispo de Toledo Y estuvo 20 años en prisión uh -huh. Que de hecho hubo que apelar a Roma Bueno, ahí es, es, es, es todo un culebrón Nadie se salvaba de, de, de la quema Es decir, era algo terrible Desde luego Que fue la primera institución digamos que fue unitaria cuando ya se unieron sí. Castilla y León, fue la primera gran institución a nivel eh, nacional aunque también extendió sus redes estamos hablando de una época en la que España o como se denominara entonces, ¿no? pero también se extendía más allá del Océano Atlántico claro. estaba llegando a América y también llegó la Inquisición, digamos que fue el instrumento de poder que llegó con sus brazos, con sus tentáculos, podemos decir, a prácticamente todos los rincones del imperio Sí, porque no había un tribunal en cada ciudad, pero sí había una serie como de... Yo no sabría llamarlos y jurisdicciones. El primero, por ejemplo, es el de Sevilla. Eh, hay otro en Valencia, Zaragoza. Eh, Antonio Pérez, el famoso secretario de Felipe II, uh -huh. escapa de la justicia de Castilla, porque se va a Aragón. Estupendo. Pero es que la Inquisición también tenía jurisdicción ahí. Si se hubiese ido a América también, porque en América se instituyeron eh, tribunales. Había también que perseguir eso, y más en gente, que muchos de ellos o eran paganos, tenían sus religiones pre, -pre o eran sospechosos de no haberla entendido tal y como rezaba el credón y ceno. También fueron los años de la expulsión de los judíos en los que la Inquisición bueno pues eh, fue absolutamente voraz contra ellos. Sí, todos, todos, eran, eh, todos podían ser sospechosos de esas prácticas porque evidentemente se sabía que muchos habían aceptado quedarse en, esas, eh, en la península ibérica convirtiéndose. Pero claro, siempre existe el riesgo de que sean falsos conversos, de que vayan a misa todos los días, pero en su casa mantengan su fe, porque claro, irse de un país significa también perder tus posesiones toda tu vida y no todos están dispuestos a ello. Sé que las cifras eh, varían mucho de una fuente a otra y seguramente también eh, tiene que ver con el hecho de cómo fue el proceso, quién lo llevó a cabo, quién no sí. lo llevó a cabo, si se considera parte de la Inquisición, si se considera parte únicamente del poder civil, pese a que la religión, la moral y la ética formaran también parte de ese, de ese mismo proceso. Hay mucha diferencia entre las eh, cifras que dan unas fuentes y dan otras, pero podemos eh, llegar a acercarnos a una cifra de víctimas de la Santa Inquisición en España, o de Santa, entre comillas, claro. Pues depende, porque sí es verdad que muchos historiadores actuales, revisando en los archivos, se han conservado muchas actas, aunque no todas las que nos gustaría, en el Archivo Histórico Nacional tiene una sección específica de Inquisición, que yo creo que, es de, eh, me, creo que me dijeron que era la más estudiada y la que más se demandaba en cuanto a documentos, pero estamos hablando, por ejemplo, en época de Felipe II, se suele hablar de un procesamiento casi 50 años de más de 25.000 personas no todas fueron, eh, fueron ejecutadas, no todas fueron eh, apresadas o recibieron un castigo, algunos eran eh, los que decían los reconciliados los que de alguna manera eran purificados otras personas eran ni siquiera eran torturadas se ha intentado desmitificar mucho ese carácter oscuro de que cuando tú eras condenado uh -huh. o de cuando tú eras acusado que ni siquiera podías tener un careo con tu acusador, ojo, ni siquiera te, podías conocer quién te había acusado Ya prácticamente te podías dar por, por muerto. Es verdad que han quitado... mucho el mundo de los chivatos. Ya por entonces, lo crearon ellos. Por cierto, es otro invento romano. así ¿Ah, Los delatores, sí, ah, señor. No, no, claro. Un recurso político genial. Eso de acusar a tu vecino y que a tu vecino le procesen. Y si le encuentran cualquier cosita, le lleven a la cárcel y, por tanto, le incauten sus bienes. Que es moralmente absolutamente reprochable, pero te metes en la página del Ministerio de Hacienda en este momento si tienes una entrada para convertirte en de la torre, es una cosa ¿cómo ha continuado todavía eso? lo inventaron los romanos Aquí y no los romanos los culpables eh y los romanos también lo combatieron es decir hubo momentos en los que no se admitía precisamente eso sin pruebas Trajano por ejemplo decía que, que tenía que ser un delito delatar a alguien sin tener pruebas uh -huh. eh, pruebas eh, fiables pruebas que se pudieran contrastar de que había cometido un de, un determinado delito pero sí es, es lo que pasaba Yo recuerdo haber estado en Toledo, primero en Amsterdam, después en varios museos, hay varios. El de Toledo me llamó la atención muchísimo, era de una fuerza verdaderamente estremecedora. Era una exposición que se organizaba junto a Amnistía Internacional porque explicaba que las torturas que se llevaban a cabo en esos autos de fe, y que se llevaban a cabo contra los infieles, no son tan distintas a las que siguen existiendo ahora por parte de ilegalmente, eso sí, en la mayor parte de los casos, pero por parte de las autoridades militares y policiales en diversas partes del mundo. Y era una exposición de los objetos que se utilizaban sí. en esos autos de fe. Debían ser terribles esas torturas. Es lógico que más de uno confesara al final cualquier cosa. Exacto, es que es, es, ahí el problema. No a todos los acusados se les torturaba, pero si tú, a ti te acercan hierros candentes, eh, esa especie de cepos con una serie de pinchos donde tú tenías que estar de pie, pero te quedas te acabas pinchando con algo y, y te tenías que sentar en una silla que en vez de respaldo almohadillado te, lo que tenía era pinchos claro, entonces ahí está la coerción, el miedo uh -huh. un miedo que supuestamente para digamos de una ética oficial era purificador se te purificaba por el dolor porque aparte de que así sabían que estabas o ellos pensaban que que estabas diciendo la verdad purgabas tus pecados es decir era una moral completamente me gustaría pensar que es ajena a nuestro mundo pero como tú dices Yo es que hice, todavía hice una serie, mucho hice una serie de fotografías, las publicamos en la revista, las publicé en su momento también en, en Twitter, ahora que hay mucha más gente siguiéndonos en Twitter, las voy a volver a sacar, impactaron muchísimo, son verdaderamente tremendas las cosas que hacía la Inquisición, esos aparatos para quebrar los huesos sí. que se utilizaban, eran tremendos, algunos para quebrar los huesos pequeños, los de los dedos, por ejemplo, y otros para quebrar el cuerpo entero. Era como meter eh, dentro de una... Rueda de bicicleta, pongamos, sí. um, por buscar un símil a una persona y hacer el Lo que pasa que uno de los radios era fijo, ¿no? Y, y el problema es que muchas de esas cosas eh, no solo se hacían en una cámara de tortura, sino que se hacían públicamente. Es decir, uh -huh. había que dar escarnio público incluso. En la Plaza Mayor, en Madrid. En la Plaza Mayor, uh -huh. por supuesto. Hay cuadros de esos autos de fe. Hay cuadros incluso también de Goya eh, con esas, esas vestimentas y esos gorros cónicos Para, para señalar a esa persona, esa persona ya estaba estigmatizada completamente para que todo el mundo se fijara en ella, para que hiciera, entre comillas, el ridículo. Tenía que pasar vergüenza pública y tenía que ser un ejemplo ante toda la comunidad. Vamos a publicar en Twitter alguna de esas imágenes, también te las voy a pasar y vamos a hacer ahí un enlace sobre qué, qué objetos bueno, objeto se utilizaban para las torturas, era verdaderamente terrible cuando decimos en muchas ocasiones el lenguaje tiene su origen en la historia, cuando decimos que alguien le ha caído un San Benito que se le ha caído un tópico en el que no puede eh, desengancharse tiene que ver también con la Inquisición y con los ropajes que se le ponían a alguien para ser escarnio público se les ponía una especie de capuchón se les eh, pintaba y se les marcaba con una X porque evidentemente había que decir, claro. este es el culpable de, de infiel y a ese le caía un samenito, que lo que le caía era un traje que se llamaba así, fíjate el lenguaje lo explica absolutamente todo lo, explica, muchas... lo explica, lo que pasa que es eso muchas veces lo olvidamos queda digamos fosilizado bajo capas Y a veces descubrirlo es, descubrir esa historia que hay detrás de todo eso es, es escalofriante. Por cierto, el final de la Inquisición, que no se ha producido porque sigue existiendo, ya es de otra forma, evidentemente, pero de la Inquisición en España hay que situarse en la época de Felipe VII, se abole primero, después se vuelve a aprobar la existencia de la Inquisición, pero ya es una Inquisición mucho más liviana, ¿no? De hecho, se suele decir que Napoleón, en 1808, cuando entra en Madrid, la, la llega a abolir pues simplemente para para alguna manera para ganarse, eh, para ganarse amigos. Fernando VII como tú dices, en 1814 la vuelve a, a crear, en 1820 cambia al menos de nombre, eh, se convierte se convierte en las juntas de fe, y en 1834, en, bajo la regencia de María Cristina, se puede dar por terminado ese, ese esa institución. En Roma, por cierto, continuó, y ahora creo que tiene otro nombre, ¿no? la doctrina de la fe, o así, ¿no? la, es, la congregación de la doctrina de la fe. Es un nombre más políticamente correcto. Y, espere, y Por lo que yo sé, evidentemente, no son como los de antaño y los que hemos explicado aquí, afortunadamente. ¿no? Para algo tienen que servir los tiempos y que progresen. Esperemos que sí. Bueno, Ignacio, un placer. Un placer, siempre, Bruno. Pax. Que Pax la que habría si no te sometes a lo que te vas a someter ahora. Que es a un auto de fe. ¿Qué me vais a Ah, ya Olía yo ha quemado por aquí. Venga.